Hola muy buenas, hoy es el día de San Josep de Calasans. Mucha gente se preguntara, ¿quién es? Bien pues Josep de Calasans, fue una persona que fundó las Escoles Pies para la enseñanza de los niños. Fue venerado como santo de la iglesia católica, por Climento 13 el 16 de julio de 1767. Pero comentaremos más quién era y qué cosas hizo, y también el motivo de su festividad después de los anuncios.